le vamos a dar los buenos días. Ricardo, buenos días, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Nacho, buenos días. Bueno, ¿no? me decía así, yo te digo, estimado amigo, ¿cómo andas, compañero Enzuaga? <risa> Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Me agarré, ido, y sí, ¿no? sí, <risa> sí, pero con auriculares puestos. ¿Ah, sí, ah, sí, sí, está. sí, me sorprendió lo de compañero, bueno, pero bien. Y bueno, fue, fue justamente para despertarte. <risa> sí, bueno, un placer estar con ustedes después de tanto tiempo y siempre un orgullo poder... Este, ser agradecidos porque ustedes nos facilitan la posibilidad de conectarnos con su audiencia, nuestros vecinos, en definitiva a quienes nos debemos. Eh, Ricardo, ¿cómo, eh, qué, ¿qué balance haces hasta ahora de, de la actividad legislativa, por lo menos del año, del año pasado? Eh, sabemos que eh, en general, por ejemplo, en lo que respecta a subsidios y eso, por ahí elegís algunos proyectos eh, apoyándolo fuerte. Bien. Sí, mirá, te cuento. Eh, a mí este año y pico me ha permitido salir del enorme esfuerzo que significó mantener el bloque unipersonal. ¿Viste? Cuando tuve que mantener el bloque, ese famoso bloque de alternativa peronista, equidistante de todos los grandes avatares de la política provincial y nacional, realmente me costó un esfuerzo legislativo que, que fue de carácter extraordinario. Por eso. Eh, tuve en los primeros dos años una actuación en cuanto al volumen legislativo de, de carácter destacado. Ahora me tocó cumplir un rol significativamente distinto, aunque siempre siendo legislador, toda vez que cuando nosotros este, vemos que Sergio Massa se anima a proponer el cambio en la República Argentina, esta tercera vía, esta ancha avenida al medio, aquellos que pensamos que el gobierno ha hecho algunas cosas bien pero que necesita un cambio, o aquellos otros que pensamos que el gobierno ha hecho muchas cosas bien, pero que, hay que hay, tiene que haber una continuidad con cambio, eh, hemos abrazado la causa de Sergio Massa. Nosotros aquí en Saladillo, con nuestro grupo, entendimos que ese es el camino para la Argentina que viene, no preguntarnos de dónde venimos, sino si coincidir hacia dónde vamos. Entonces, yo me inserto dentro del bloque del Frente Renovador, porque con nuestro grupo acá a nivel local nos metimos en las internas del Frente Renovador y constituimos un bloque de concejales del Frente Renovador que, que lidera Sergio Massa. Cuando asumen los nuevos diputados el 10 de diciembre se conforma el nuevo bloque y en ese nuevo bloque a mí me toca la tarea, que pocos saben, porque no lo he publicado acá en Saladillo de integrar la mesa provincial del bloque en la Cámara de Diputados el bloque se compone, cuyo presidente es Jorge Sargini, el vicepresidente es Mónica López el secretario legislativo es quien les habla y el secretario político es Ricardo Jano en ese esquema a mí me tocó llevar adelante durante este año y pico toda la tarea legislativa del bloque más importante después del oficialismo por lo tanto junto con el Frente para la Victoria casi que tenemos que acomodar toda la agenda legislativa de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires porque entre los dos componemos más del dos tercios de la Cámara de Diputados así que cuando se consiguen los consensos parlamentarios entre el bloque nuestro y el bloque oficialista, los temas avanzan. De modo tal que, si bien es cierto que es una tarea muy, muy importante, es una tarea absolutamente distinta a la que yo cumplía cuando tenía un bloque absolutamente minoritario, que era unipersonal, pero que tenía que llevar todo lo del bloque, el volumen del bloque solo, tenía que preparar todos los temas, hablar en todos los temas, ¿se entiende? Uh -huh. En cambio ahora eh, soy un poco más como el que tiene el sabote, el que reparte las cartas pero que no tengo la responsabilidad de tener que estar profundizando y preparando todos los temas sino que al revés, estudiar los temas para este, hacer las correcciones necesarias, darle la técnica que corresponde conseguir los consensos con los demás bloques y en las comisiones y sacar adelante los expedientes que en definitiva van a ser votados en la próxima sesión y es, ese, es una, una tarea más, más de gestión digamos claro, dentro del, del... claro has detectado muy bien este, que, cuál es la tarea que cumplo esa función que cumplo como secretario legislativo se corona cuando se va Gustavo Pose al PRO el diputado Caruso ar arma un bloque unipersonal que se llama Nuevo Espacio y eh, queda vacante el cargo legislativo que, que tienen los empleados de Cámara y yo pongo mi secretario legislativo que es Claudio Carnevale como secretario legislativo del bloque también Así que en mi oficina está la responsabilidad total de toda la agenda legislativa de, de, de, de la Cámara y en especial del bloque del Frente Renovador. La postura política, los expedientes que, que, que, que siguen adelante, absolutamente desde nuestra perspectiva pasan por nuestro bloque. Por lo tanto, los consensos, los lineamientos políticos, los posicionamientos de la postura política que va a tener nuestro espacio, nosotros lo consultamos permanentemente con nuestro conductor, conjuntamente con Sarguini y con Sergio Massa, para, para bajar la línea de cuál va a ser la postura del bloque, ¿no es cierto? Sí, ¿Siguen firme dentro del Frente Renovador? Totalmente, totalmente. Yo estoy convencido que la Argentina que viene, la Argentina del futuro, va a ir en un andarivel del cambio, este, aunque el rival a vencer obviamente siempre es el oficialismo yo creo que la gente va a darse cuenta que, que el futuro está por otro lado, pero creo que el cambio va a ser moderado, no va a ser un cambio que vuelva a la Argentina sobre sus pasos a los años 90. Y el cambio moderado, esa, esa Argentina de la continuidad con cambio, del cambio con continuidad, hoy por hoy lo representa Sergio Massa, que es con este eslogan que él ha puesto, el cambio justo. El cambio justo, no ese cambio pendular histórico argentino que vamos de una punta a la otra, de un extremo, izquierda a una extrema derecha, vendemos todo, estatizamos todo, ¿me entiendes lo que digo? Eh, Entonces el cambio justo, la ancha avenida del medio lo representamos nosotros, que por ahí no lo hemos podido comunicar bien, pero cuando esto se, se trasunte en la campaña, la gente va va, va a votar un cambio moderado. Eh, vos sabés que eh, se dice, se dice en diversos medios y todo, que eh, eh, Sergio Massa o se cae o se cayó. Eh, o se quiere hacer ver que, que se cae o se cayó todos ustedes lo ven así Mirá, yo te digo mi pensamiento yo no, no tengo plata ni encuestadoras que trabajen para mí ni todo lo demás, uno abreva en el conocimiento de las cosas que le ponen a disposición en su propio espacio en mi opinión el establishment económico, las corporaciones mediáticas y todo lo demás ven a la Argentina desde afuera los factores de poder que, que se conocen así desde una perspectiva eh, sudamericana, y entonces tienen el estigma, el karma de lo que es la Venezuela de, de Maduro y de Chávez. En ese esquema, eh, en ese esquema eh, lo que está pasando es que ellos ven que la próxima elección hay que llegar Chávez-Capriles, hay que llegar uno contra uno, polarizando uno contra uno. Entonces han salido a poner todo el peso de sus influencias para polarizar. ¿Quién ve en este esquema de ella o vos? Cuando Cristina dice, ¿son ellos o nosotros? Macri lo primero que hace es se pone, nosotros somos los ellos. Entonces la polarización necesaria, clara, instantánea, eh, la primera visualización de la antinomia con el gobierno es el PRO. Y en ese esquema de, de primera atracción, en el electorado el PRO logró crecer y Massa sigue estable. Lo que está claro es que Massa no cayó, sigue estable. Entonces nosotros nos amesetamos y el único que venía creciendo era la figura de Macri porque Macri era el que polarizaba, era, es hoy día la antinomia, el que está en el otro extremo. Pero este, la Argentina está lejos, en mi opinión y en la opinión de nuestro espacio, muy lejos de volver al bipartidismo. La Argentina ya hace mucho tiempo, desde eh, el espacio de Bordón, desde lo que fue el partido País, desde Chacho Álvarez para acá, desde el, la coalición cívica, el GEN y lo demás, desde el radicalismo, ha ido hacia un sistema multipolar y no bipolar como es en Estados Unidos. O bipolar o bipartidario como era en la Argentina ...de los años 70... ...peronismo-radicalismo... Uh -huh. ...¿verdad?... ...entonces este esquema multipolar... ...hace que esta próxima elección... ...no sea una excepción... ...no, va a, no se va a poder llegar Chávez Capriles... ...no se va a poder llegar uno a uno... Eh, eh, ...de la Rúa... Eh, ...por ejemplo que sé yo... ...Alfonsín Luder... ...no no... ...va a haber un, un, un, una Margarita Stolbizer ...agarrando el voto progresista... ...que será 8, 10, 12 puntos... ...va a haber la izquierda... ...con, con su volumen tradicional... Y Sergio Massa, no, no, en mi opinión, no va a retroceder. Lo que va a pasar es que, lanzada la campaña, nosotros vamos a tener que expresar claramente y comunicar en forma más contundente que nosotros somos la ancha avenida del medio. ¿Qué significa la ancha avenida del medio en términos de Sergio Massa? Son los argentinos que ven que el gobierno ha hecho algunas cosas bien y hay que tener un cambio y son aquellos otros argentinos que dicen que el gobierno tiene varias cosas o muchas cosas bien pero que quieren un cambio con continuidad. El cambio con continuidad y la continuidad con cambio es la ancha avenida del medio, son aquellos que no queremos que volver a los 90, volver a las recetas neoliberales, al extremo de la derecha. Y lo sintetizamos y lo expresamos de esa manera, y lo decimos claramente, nosotros creemos que el gobierno ha hecho cosas bien. Estamos de acuerdo, por ejemplo, por hablar de una de las últimas medidas, con el Procrear, al que vamos a reforzar con un millón de créditos a través de eh, la tasa de crédito subsidiada y la garantía de la tasa de crédito a través de, del Banco Central. Entonces vos vas a tener una tasa, 12 años, una tasa al 12% anual, un crédito a 20 años y los que son sujetos de crédito mandarlos al sistema bancario. No tiene sentido que alguien que sea sujeto de crédito tome un crédito en el, en el ANSES. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, dejar el PROCREAR mucho más fortalecido Para los sectores más vulnerables Y fortalecer el sistema bancario A través del seguro de tasa y la tasa subsidiada sí, Tenemos... más, más vulnerable o, o la clase media que hoy se le complica bueno, claro. que, Ingresar que, al sistema bancario por, el no por los homologa, costos ¿no? El que no homologa en el sistema bancario va al PROCREAR El que homologa en el sistema bancario vamos descomprimiendo Para que el PROCREAR tenga más posibilidades Para los que más necesitan Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Tenemos una propuesta para cada cosa pero en ningún momento se nos ocurriría ni loco yo soy el autor por ejemplo de todos los proyectos de ley que reglamentan el PROCREAR en la provincia de Buenos Aires yo sé que hay otras publicidades que uno no tiene ninguna necesidad ni gana de andar desmintiendo pero el que pidió a nivel legislativo a nivel local y a nivel provincial que el PROCREAR intervenga al mercado inmobiliario que cree una línea una, línea, una oficina de hábitat para comprar los macizos de tierra, dividirlo y generar los lotes, porque el cuello de botella del Procrear era que la gente no podía acceder al lote producto de la especulación, yo soy el autor de eso. Después vino el Procrear por amistades políticas, por correspondencia de fidelización, y bueno... Este, obviamente, tachín, tachín, con el, con el que está, obviamente, alineado en el Frente para la Victoria, pero el autor intelectual de esa medida de gobierno solicitada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y por los concejales de Saladillo, producto de la especulación inmobiliaria que ya la gente no podía comprar más un lote con los mil pesos originarios que daba el plan, procrear, fui yo, y ahí a, acaban de comprar un macizo que lo van a subdividir y le van a dar el lote a la gente, porque dividir un macizo obviamente sale mucho más barato que comprar un lote ya hecho. Sí, sí, sin duda. Entonces, nadie más defensor que nosotros de ese tipo de política. Entonces, ¿qué es lo que decimos con este ejemplo? Claramente, nosotros queremos un cambio con continuidad, no somos lo suficientemente extremistas ni locos para pensar de que todo lo que nos ha costado un esfuerzo de 12, 10, 12 años... Este, volver a recuperar para beneficio y posteridad de nuestro país, lo vamos a tirar por tierra por el simple hecho que queremos cambiar un gobierno. Es una locura. Es una locura. Vos continuás esta empresa prestigiosa de, de, de la FM90. Yo veo que has hecho acá muchas cosas, pero también has aprovechado todo cuanto tu padre te dejó. O sea, has hecho un cambio en esta radio que está modernizada, está proponiendo un canal que, que nos está enfocando de aire, pensando en el futuro, pero ha hecho un cambio con continuidad. Uh -huh. no, no, no, una continuidad con cambio, lo mismo podríamos llamar así. Nadie se inmola en la vida con sus propias cosas, y a la Argentina hay que ponerla en este rumbo. Construir sobre los cimientos de lo que está bien hecho. Bueno, pasa que la, la historia que para ahí... Muchos tampoco vivimos, pero algunos recordamos o hemos leído, en, en la Argentina pasaba eso, ¿no? Lo pendular, pendular. Venía un gobierno y destruía todo, es más hasta sacaba las placas que había puesto el otro gobierno y, claro, bueno, justamente, y así sucesivamente. Eso, ¿no? eso es lo que no queremos repetir de nuestra historia. Eh, la responsabilidad de Sergio Massa, por eso yo, mis íntimas convicciones, yo creo que al final de este proceso electoral, que todavía falta mucho, al gobierno la única forma que se le gana es con, con la candidatura de Sergio Massa, que lo enfrenta desde el centro del escenario político. Si a este gobierno lo enfrentamos desde la extrema derecha, todos los votos del centro van a volver a votar al gobierno y va a volver, por eso el gobierno lo está ayudando a Macri. Al gobierno le conviene llegar con Macri a un eventual balotaje, porque sería el único escenario que gana. Porque si vos enfrentás a este gobierno con la extrema derecha, con el miedo de volver a los 90, con el miedo de la devaluación, evidentemente la gente que tiene ganas de seguir viviendo en paz, que tiene ganas de seguir viviendo consolidando el poder adquisitivo, los jubilados que, que a través de la estatización de la FJP, que es justamente el PRO, es el único partido que la votó en contra, y demás, han conseguido nuevas conquistas, han conseguido jubilarse incluso aquellos que tenían problemas en sus fojas, y demás, la, lo que se llama la inclusión social jubilatoria, todo ese tipo de esquemas de, de, de, de crecimiento, de, de inyección de dinero en el mercado para que haya este, circulante, para que haya actividad económica y demás, evidentemente no van a querer perder eso, y al no querer perder eso van a votar al gobierno. Entonces, lo que nosotros decimos es que verdaderamente los que se ponen una mano en el corazón y quieren un cambio de gobierno, la vía es Sergio Massa, porque si al gobierno este lo enfrentamos erróneamente con la extrema derecha, el gobierno vuelve a ganar. Eh, Ricardo, bajando un poco, digo, eh, ¿por qué bajando? Pues estamos hablando del ámbito nacional, bajamos a la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo ven ustedes la, la provincia de Buenos Aires? Sobre todo, eh, vos que la has palpado por ser eh, legislador bonaerense, eh, donde han visto, bueno, por supuesto. Eh, evaluado los distintos proyectos, los distintos reclamos Así como también eh, lo, los presupuestos y, la, y las rendiciones de cuenta del Ejecutivo Provincial ¿no? Toda la dirigencia política de la Provincia de Buenos Aires Incluido la mitad del oficialismo La mitad del oficialismo kirchnerista Por decirlo de alguna manera Te va a decir en forma contundente, clara, precisa e inequívoca Que este es el peor gobierno de la Provincia de Buenos Aires de toda su historia Es el peor gobierno desde la gestión Por, hablando. por, por, por mala administración desde, desde por mala donde gestión, miré, por... De donde lo mire A estos tipos no les importa nada Todo lo que hacen es marketing Onda naranja Hola naranja No les importa nada, lo único que les interesa es Sobrevolar, sobrevivir Invertir muchísimo En publicidad para tener un blindaje mediático Y tratar de llegar a la presidencia A como dé lugar Si este tipo tiene que entregar a la Karina Rabolini, a la madre si la tuviera, a los hijos si, si, si fueran moneda de cambio, con tal del ser presidente, le da lo mismo. No le importa nada. Lo han meado arriba de un acto público por cadena nacional y el tipo ni se le vuela la pestaña. Nunca era rota, nunca vi una cosa igual yo. Ahora, si creen que no habiendo podido administrar ni siquiera en forma medianamente bien la provincia de Buenos Aires, es, Podemos estar a, a, a horas vistas, a días vistas, de poner este tipo a cargo de la presidencia de la Nación, este, Dios nos libre y nos guarde, porque realmente, lo único que han hecho andar son los pocos negocios que han hecho con los amigos. ¿Viste? Este, por ejemplo, han tirado un poquito de obra ahí en el corredor vial de la Ruta 2, porque después se lo concesionaron por 30 años al grupo Noquian. ¿Viste? Pusieron unos mangos en la central de contenedores de La Plata, porque se la quedaron entre cuatro amigos... Del poder. Entonces ahora terminaron la ruta 6 porque hay que sacar los contenedores de La Plata, no porque le interese terminar la ruta 6. Están haciendo toda la infraestructura de salida del puerto de Berizo. Entonces están haciendo ya la 122, la autopista que llegue hasta Berizo, porque necesitan sacar 2.000 contenedores por día. ¿Dónde van a salir 2.000 camiones? Se tuvieron que hacer cargo de la autopista Buenos Aires-La Plata porque también, porque es el nexo a la. A la A la, a la capital y es el nexo este, a, a la central de contenedores y así vos lo poco que ve que anda es porque están ellos detrás si no, olvídate es todo parche viste maquillaje circunstancial este, inexorablemente la provincia de Buenos Aires lo ha sostenido a Scioli porque Scioli mide bien, no porque haya sido claramente un buen gobernador que no lo ha sido por qué mide bien? mide bien porque tiene un blindaje político y en mi opinión en mi opinión Hay muchos que piensan que el gobierno está muy fuerte, que puede volver a ganar el gobierno y dándole una mano a Cioli, Cioli sería un, un, un cambio por dentro. ¿Te das cuenta? Yo me pongo por un minuto en la cabeza de Mañeto, que ve al gobierno y hace cuenta que ve el diablo. Mañeto le da una mano fenomenal a Cioli, porque si Cioli gana por dentro del Frente para la Victoria, él tiene la suya asegurada. ¿Te das cuenta eh, de lo que te digo? Sí, no, sí, lo comprendes. sí. Entonces dice: si, si no le podemos ganar la vereda de enfrente, ganémosle por dentro, pongamos un tipo que, que nos deje de perseguir. Pienso yo, eh, se me ocurre a mí, voy a a mí, yo no tengo eh, información. No, no, pero por eso es mi opinión. Te, te, te pregunté la, la opinión. Porque, estaba, digo... Pero claramente está blindado. Escuchame: se cayeron los puentes en la temporada ahí sobre la ruta que iba a la costa y no salieron en los diarios. ¿Sabes lo que es que se te caiga un puente en la ruta 2? ¿Tenés dimensión? Se cayó el puente de la Ruta 2, está apuntalado. Todavía ahí le hicieron una cosa. ¿vos me entendés lo que te digo? Cuando se cayó el puente de la 41, que está hecho nuevo. ¿Alguien va para acá, para, para, para el lado de Pila, pasando Monte? El puente de la 41 se cayó, está hecho a la par, nuevo. Ahí sobre el salado. Se cayó la temporada anterior. Este año se les cayó el de la Ruta 2. No salió, el, no salió eso, boludo, el clarín, que había 70 kilómetros de cola de auto. O sea, está claro que el tipo está blindado. Si no sale que se cae un puente, va a salir, te das cuenta que, que hay una mala gestión porque los registros civiles no andan, ponele, o porque no tenían internet ni para sacar el carné. Pues date cuenta que nosotros, yo hace seis años que estoy pidiendo que el hospital de acá lo homologuen en la CNRT, escuchá lo que te digo. Desde cuando soy senador que traje hasta los convenios, era Félix Cronial el director. Era Colia, era director provincial de hospitales, ni siquiera era ministro todavía, que estoy pidiendo que homologuen ellos el hospital, que les va a traer ingresos, importantes ingresos, para que los choferes profesionales hagan el psicofísico acá, Ajá. en vez de ir a una clínica pedorra, junín, o a donde tienen que viajar, perdiendo el dueño del transporte días de trabajo y el empleado, en vez de andar paseando, tiene que estar produciendo. ...y además toda esa plata que se paga... ...porque el psicofísico es pago... ...queda en el chamo del hospital... ...querés decir que más virtuoso que eso... ...es más, entra al Facebook del senador Catalán Magni... ...que este fin de semana anterior al pasado... ...firmaron el convenio con el hospital... ...municipal de Río Gallego de, ...de Río Grande... ...que de Río Grande tenían que venir a Bahía Blanca... ...a hacer el psicofísico... ...¿vos te das cuenta de la locura que estamos hablando? Sí, sí, sí... sí. Bueno, a ver, si vos no podés lograr eso... Es como que yo te traiga una publicidad y no puedo lograr que vos me, vos me la cobre. ¿Viste? Tenés que echarlo a la mierda. No, no, yo tenés... te la cobro. Bueno, pero vos me <ríe> entendés lo que te digo, pero bueno, esto es una cosa de loco. Eh. Eh, Ricardo, eh, viniendo ahora a, a, a lo local, eh, ¿cómo está trabajando el grupo? ¿Qué perspectivas tienen? ¿Qué candidatos hay? Epa. <ríe> eh, bueno, hay, a ver, en, en, en otras fuerzas ya candidatos se conocen. ¿Cuál es el candidato del radicalismo que el Rival a Canceladillo? Yo creo que el intendente Carlos ah, Antonio Boracito se va, se va vos, a presentar ¿Vos crees? Veremos a ver qué decide José Luis Salomón, si pero, va a ser interno pero, o no Pero, pero Boracito no ha dicho que va a ser interno. Pero yo creo que se va a presentar ¿Vos crees? Está sí, bien. sí, sí, sí Yo creo que va a venir eh, Manifiesto, manifiesto hasta ahora el único yo, manifiesto es Jorge eh, Lenzi. Yo creo que Jorge vos, Lienzi, el, el candidato de para para la Bergoglio Deja la, el Vaticano y viene el candidato del Saladillo acá, este, Jorge Nuestro amigo Jorge. No, pero decí serio, por querer, ya... te quiero decir, Gorosito no, no, no, no ha dicho pero... si va a ser candidato. ¿Por qué nosotros tenemos que decir quién va a ser nuestro candidato? No, bueno, pero a ver, ¿qué, qué, a, hay nombres sí, que sí, por y Si, si Gorosito es un igual. rival difícil de vencer, como lo es, y todos pensamos que este tipo que está enfermo de poder se va a seguir presentando, ¿no es cierto? Se va a seguir presentando. ¿Por qué le vamos a dar adicionalmente la ventaja de que él vea las cartas de todo su rival y después baje la carta a él? Es una ventaja adicional enorme que le estamos dando innecesariamente desde la oposición. Es un error político lanzar anticipadamente las candidaturas del resto, permitidme mi sí, opinión. Sí, sí. Este, ¿Por qué? Porque encima que tiene la ventaja de estar en el poder, que tiene la ventaja de la dádiva, de la prebenda, de todo lo que ha acomodado en 30 años, eh, obviamente que es un político, un rival difícil y todo lo demás, por más que esté desgastado, es difícil. Encima le vamos a dar la ventaja que él mire las cartas de cuáles son la cantidad de partidos que van a presentar candidatura pueda meter la nariz para que encima algunas candidaturas fomentarlas como algunos militantes prestados que le han mandado al PRO que son de él y, y encima yo le voy a mostrar el candidato mío, el frente por la victoria, el de él y después ve él que como arma si le dice a José Luis, che, haceme la interna porque me hace falta haceme de sparring o, o, o anda vos en vez de yo, ¿me, me explico lo que digo, nosotros no, te, no podemos cometer la irresponsabilidad de bajar las cartas anticipadamente, porque nosotros también tenemos que jugar con, con la información de los otros, en el buen sentido de la palabra, que no es una especulación, sino es la sana crítica. Cuando vos vas a comprar un auto, tenés la posibilidad de ir a las agencias, ver el stock de auto que hay en cada uno, las ofertas, compará precios, compará los, las prestaciones de cada vehículo y después elegís. En esto es más o menos lo mismo. Yo no le puedo dar la ventaja dos meses y medio antes del cierre decirle quiénes van a ser mis candidatos. Primero porque te los compran esto. Y segundo, o, o, o te, lo, te lo opera pa, pa, para bajarlo, o lo apretan, de acuerdo a la circunstancia personal de cada uno. Y segundo, porque es una ventaja enorme para los otros. ¿Quién va a ser el candidato a gobernador de Cristina? Todavía no se sabe. No se sabe. Entonces, ¿por qué voy bueno, a decir depende, yo? Depende, depende de la interna, porque ya que, más o menos están definidos. De lo que voy a interpretar. Ella no dijo, mi candidato es Nacho. No, no, no, bueno, pero ahí... Hay fórmulas que están medias definidas, digamos. Yo lo que eh, te digo es lo siguiente. En a compañería Cioli y Domínguez a. Vos a, me preguntás a, a mí, yo, vos me preguntás a mí, me a mí, el candidato natural, natural de la línea política nuestra, porque el Frente Renovador en Saladillo tiene dos líneas políticas. De nuestra línea política, el candidato natural es Enrique Guala. Me preguntás a mí, es él. Ahora, me preguntás ¿Quién va a ser el candidato? Yo no te lo digo Porque nosotros primero Que todas las decisiones Las tomamos en grupo Las tomamos en plenario Que, que hacemos con todo el grupo y, y segundo Que siempre las listas Se arman la última semana Lo que sí te garantizo es Que nosotros vamos a tener Lista en Saladillo Y nuestra lista Va a ser la que va a representar El Frente Renovador En octubre Eso, quédate tranquilo Que va a ser así que Eso absolutamente va a ser así O sea que ¿Ustedes eh, consideran que O, o por acuerdo o por interna a, a, a Pichi Giordano, que es precandidato internante también por el Frente Renovador. ¿Nosotros vamos a una lista y vamos a ir al espacio? Nosotros vamos a una lista y vamos a ir al no, espacio. No, ¿No hay charlas para hacer un acuerdo? No hay charlas ni las vamos a tener, porque nosotros con el otro grupo no, no compartimos los mismos ideales, entonces ¿qué vamos a hablar? No es una cuestión de candidatura, es una cuestión de que, que, que, que no compartimos lo mismo, no tenemos la misma visión de Saladillo entonces nosotros no vamos a acordar bajo ningún punto de vista con el otro grupo porque no pensamos igual entonces nosotros vamos a hacer una lista y vamos a ir a las pasos. y el que se ponga adelante tendrá que contar los votos en las pasos. es ¿eh? así de clarito arreglo esto que yo largo la candidatura para después a ver de qué me dan del otro lado con nosotros no va eso con nosotros no va el que está con nosotros está con nosotros y el que está enfrente tiene que ir a contar los votos que vaya a tocar y que milite que nosotros le vamos a dar un cupo a los otros ni en pedo Eso es así de claro. Al Además, carro. es así de claro ahora y fue así de claro en los 15 años que hace que hago política. La, las últimas dos que te hago, porque se me fue el, el tiempo, eh, dos cuestiones. Una, una información que veía esta mañana eh, respecto de un eh, proyecto que presentaron con Walter Abarca, eh, intimando a la provincia a que, eh, eh, o, o preguntándole por qué no estaban haciendo las obras que ya estaban eh, mm, Pedidas que se hagan o, o, o, por ahí no me sale la palabra, exigidas. Eh, sí, no, no, pero digo, eh, la, las obras que ya tendrían que estar hechas porque no se habían hecho, ¿no? Sí, sí. bueno, En la no, Laguna Indio Muerto. Nos preocupa este, la siguiente situación: cuando un gobierno tiene un presupuesto, cuando el presupuesto es aprobado, cuando la recaudación supera lo estimado... y están los recursos, Y hay una ejecución presupuestaria con una planificación. Y las obras están en un plan de obras y en una planificación previamente acordada este, por los procesos formales que corresponde. No hay ninguna razón para que lo que tenga que ocurrir no ocurra. Si yo tengo programado que durante este año voy a hacer este, la adquisición de una motoniveladora, por decir un ejemplo, y soy el que presido el gobierno local y tengo los recursos porque me ingresaron y la tengo presupuestada en el presupuesto porque así reza en la elevación del presupuesto municipal y lo que me votó el Consejo Liberante no hay ninguna razón para que yo no termine comprando la motoniveladora que era lo que estaba planificado y lo que se propuso en este caso lo mismo en la provincia de Buenos Aires pasa esto que nos mandan un presupuesto provincial con unas planillas de obra con una cantidad de cosas que están muy lindas y después se hace otra cosa No, no cumpliendo con los objetivos propuestos, no teniendo ninguna justificación que nosotros nos permita determinar de que hubo una emergencia y entonces dejé de hacer esta obra para ir a cubrir un paliativo de otra cosa que fue imprevista. Entonces estamos pidiendo ese tipo de informes, ¿por qué? Porque todavía falta medio año y estamos a tiempo de que aquellas cosas que por cualquier cuestión hayan sido demoradas o postergadas para hacer otros favores políticos en otros pueblos, ...y cubrir otras necesidades que han ido emergiendo como prioridad en otras ciudades... ...nosotros queremos que las obras que están planificadas en Saladillo y en la zona... Eh, no, ...no se vayan para otro lado, se, se ejecuten acá... ...porque esos recursos que nosotros terminaríamos perdiendo a manos de otros pueblos... ...entonces nosotros como legisladores estamos preocupados para que las prioridades... ...que nos llevó tanto tiempo consensuar y conseguir que la provincia ponga en punta... ...para poder hacerlas de forma inmediata... Que no se sigan postergando. En ese esquema nos ha ido muy bien con la gestión que hemos hecho en conjunto con Walter en el tema de gas por la ley del, del carril. Lo prometieron durante 20 años. Fíjate qué casualidad, cuando nosotros asumimos de diputado lo pusimos en prioridad. Walter, el primer año, nos propuso ponerlo en el presupuesto provincial, en las planillas del presupuesto provincial. Como hubo en aquellos años crisis para el pago de sueldo, las obras públicas se achicaron y se pagaron sueldo. ¿Te acordás cuando no se pagaban los uh -huh. aguinales y todo eso? Entonces después yo propongo, en vez de ponerlo en el presupuesto provincial, ponerlo con el financiamiento a través de la comisión bicameral del Profide, que es el programa de financiamiento para el desarrollo. Cuando nosotros conseguimos que los compañeros diputados que integran la del Profide lo voten, la obra tuvo financiamiento y ya está empezando, ya se hicieron los primeros desembolsos. Entonces, ¿por qué se hace la obra? Porque nosotros conseguimos los recursos. Y lo demás era tachín, tachín de campaña, pero nunca la obra se hizo. Y la verdad que se hace por mérito nuestro, nosotros conseguimos los fondos. Conseguimos el agujero donde estaba el, eh, el stock de financiamiento y a través de eso conseguimos que la obra se haga y efectivamente esta vez se va a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, lógicamente, vos crees que esto es fácil, no. Hay que ponerlo en prioridad, hay que convencer a los demás, porque todo el mundo pide obras. Bueno. En este caso lo que estamos pidiendo es un informe de aquellas obras que estamos viendo que, porque después hay que hacer un seguimiento, si no las cosas no se concretan, por más que son solo expresiones de deseo. Entonces en ese seguimiento de obra estamos, de alguna manera, poniendo en evidencia de que no nos vamos a distraer en hacerle el seguimiento que corresponde para que las cosas se concreten. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo expresamos a través de la Cámara de Diputados con un pedido de informe. La última, eh, ayudas a instituciones, una de las primeras preguntas que te hacía respecto a las ayudas a instituciones. Sí, yo tengo un, un, una impronta que es financiar proyectos solamente de este, financiamiento de aquellas cuestiones que signifiquen inversión física. Yo no financio de la Cámara de Diputados porque son los recursos de los contribuyentes, no son, obviamente, en la mayoría de los casos no son recursos míos, en algunos casos he dado dinero de... De, de, de, de mis propios ingresos este, y cuando es así lo, lo, lo dejo claramente expresado pero cuando entrego recursos de la cámara entrego recursos para inversión física y las obras que financio de inversión física son aquellas obras de infraestructura que le den a las instituciones sustentabilidad sustentabilidad y te pongo un ejemplo de cada una de las cosas me han escrito por el facebook por ejemplo una escuela me pide un subsidio para cortar el pasto le digo que porque si yo le doy para cortar el pasto dentro de tres meses crece el pasto, que le vamos a dar subsidio para cortar el pasto pero he financiado muchísimos proyectos institucionales que tienen que ver con la sustentabilidad de las instituciones la obra importantísima en el hogar de anciano que tiene que ver con que si lo habilitamos el hogar de anciano va a pasar a ser sustentable Porque le va a poder facturar la cápita a las mutuales uh -huh. La obra de las escuelas nuevas que hemos hecho Obras nuevas La obra de Atucha La obra del CAP San Roque El Centro Jubilado Renacer de Polvareda, El Estadio del Carril Que lo hicimos cuando no podían jugar de local Y así sucesivamente Lo que hacemos es Ahora terminamos Atucha Vamos a terminar la sede institucional De otra importante institución deportiva Lo que hacemos es obras de inversión física. mil pesos le acabo de dar la semana pasada a la escuela técnica para la instalación de la alarma, porque le han entrado varias veces este, a robar. Bueno, ese tipo de inversiones que hacen a la sustentabilidad de las instituciones, cuando pusimos su momento para el salón gimnasio del CFR este, masculino, toda la obra de informática de electrificación de, del gabinete informático del CFR femenino, eh, el dinero que aportamos para el albergue en el CPT La Barrancosa todos los ladrillos y los materiales y varias cosas más para la escuela Madre Teresa de Calcuta o sea tanto en lo de gestión pública como en lo de gestión privada tanto en lo educativo como lo deportivo tanto en el resto de las instituciones que son las entidades intermedias que sostienen a la ciudad le hemos dado para inversión física o sea, El Automóvil Club o cualquier otro club O institución, siempre que sea Para una inversión de la satisfacción De una necesidad que tenga que ver Con la sustentabilidad de las instituciones Ricardo, muchísimas gracias por la bueno, visita gracias a vos Quiero cerrar esta visita Que, que con un, un profundo agradecimiento A vos y, y a este medio Pero diciéndote que Tal vez deba ser una Iniciativa sencilla pero me parece Una de las más caras a mi sentimiento esta semana presenté el proyecto de ley tal como lo habíamos prometido eh, este, la semana pasada en el día de, del sábado precisamente cuando hicimos el homenaje a los excombatientes de Malvinas y en este eh, andar de malvinización he presentado el proyecto de ley que va a imponerle en suerte si consigo los consensos parlamentarios necesarios, el nombre de Islas Malvinas, la rotonda del cruce de la muerte ah mira para poder ahí hacer una importante señalización que malvinice a todo cuanto argentino pase por ese sector y ustedes saben que es un lugar muy transitado y además en el centro de esa rotonda en los próximos meses vamos a ir empezando a consensuar con el centro de veterano de excombatientes de Malvinas Argentina este, en cabeza de Nicoló, Rubiera, todos sus integrantes vamos a ir consensuando lo que sería ahí un monumento de Malvinas la idea es este, poner eh, este, el emblema de las Malvinas, su, su silueta en el centro, bien alto, eso, debajo de eso hacer un oratorio y este, en el entorno, ya cuando tengamos el consenso haremos el plano y la maqueta, y en el entorno poner este, como está en Ushuaia, como está en Río Gallego, como está acá este, eh, en la plaza ahí enfrente de, de, de Retiro. Todas las lápidas Con los 600 no, no. Todos los nombres de todos los muertos Y hacer ahí este, un importante lugar que, que signifique Tener presente No solamente la integridad territorial El sentido de pertenencia Sino tener presente siempre este, muy, muy alto no, no solo por los que entregaron la vida Los que fueron, sino también este, Porque debemos cuidar lo nuestro Así que me parece que es una importante Iniciativa, muy cara Este, a los sentimientos argentinos y de prosperar seguramente una vez que consigamos designarla de esa manera eh, tendremos un trabajo continuo permanente en recaudar fondos y demás y ir haciendo por etapas por supuesto, un importante recordatorio ahí que, segura, que, que, que nos invertirá el esfuerzo y el tiempo de los próximos años y que seguramente si de concretarse se va a convertir en un punto de, de visita ¿no? Todos los pueblos tienen un emblema que lo, que lo identifican, ¿viste? Nosotros hasta ahora teníamos el Cristo Redentor de acá del acceso, uh -huh. del acceso este, Ortiz de Rosas. Eh, vos a 25 de mayo, está la mulita, vas a Bragado, está el caballo, vas a... Este, bueno, en fin, cada pueblo tiene un emblema, ¿qué sé yo? Si a nosotros nos recordaran por ese importante monumento que estamos pensando que podríamos hacer ahí, sería también un elemento identificatorio de esa rotonda con el emblema de, del Monumento a las Malvinas como un elemento también distintivo, identificatorio, una referencia, un punto que marque este, también a Saladillo jalando hondo a cada ciudadano del resto del país que pase por estas tierras. Ricardo, muchas gracias. Gracias a ustedes.